ahora viene ya tú sabes la promoción que le estaban dando desde temprano y es jq versus temperamento temperamento versus jq y ya tú sabes directamente desde el área sur de ponce pero viviendo ya tú sabes en providencia mister temperamento temperamento que es lo que hay ya la que hay bro ya tú sabes aquí representando los pasos sabes, aquí en Alto Cali el video te damos la bienvenida una vez más, oye que siempre que te tenemos aquí pues lamentablemente pues, es, pues en cuestión de tiraera, solamente te tuvimos una vez presentando la canción de la carta hacia tempo este, parte 2, pero casi siempre que te tenemos aquí ya tú sabes es cuestión de tiraera, dímelo Tempe cómo es que comienza esta tiraera junto a JQ, ¿verdad? Porque, este, Thanos así desorientados por lo menos yo. Por lo menos yo, ya tú sabes que a mí, pues, me llegan las canciones al himen, Y cuando veo que JQ para Temperamento y después veo, este, de Temperamento para JQ, yo dije, wow aquí se formó una guerra de la nada. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que comienza esto a tu entender? ¿Cómo es que comienza esta guerra? Bueno, este, empieza fácil. Lo, lo que pasó fue que yo, yo vi No, la gente de Floja Carné diciéndome mira que este dicho era para temperamento y yo digo, diablo, este tipo no puede decir que él me tiró, tú me entiende? porque ya yo había, ya yo había escuchado la canción, que la había tirado en el mixtape sincero, porque yo salgo ahí en una canción con Chesina. Cuando yo, yo escuché la canción, a mí ni me dio nada, yo dije, oh, esto no es para mí, tú me entiendes. tirarla tiene que ser para mí y ya no sabes cómo es la gente de la industria, que llaman a uno mira te tiraron gente todo todo tienes que responder yo te vas a hacer y uno you know, eh, eh, eh, me tiró cuando ya eh, en enero estaba bien aburrido parece me tiró en eh, los perfect Time, no estaba pasando nada en general yo dije vamos a tirarle lo voy a poner en vivo para la página no fue, que, no fue no fue ni cuestión que ahora le quería tirar todo, ahorita por mío, tú me entiendes, para que se metieran a la página, se quieran esto ahí en vivo, todo. yo hice una canción que para mí fue una canción muy rápida tirándole, se llama Salón de los Muertos, y simplemente fue algo. Yo lo hice en vivo, lo hice ahí como en unos 20, 30 minutos, y lo tiré en el mito. Ya he estado calmado, ya he estado haciendo lo mío, en verdad yo no estoy, para estar haciendo tiraderas, pero el tipo me, me tiró, ahora tiene que aguantar lo, lo que venga, ¿me entiendes? Eso es lo que te iba a preguntar, este, tú sabes que es muy, eh, muy diferente entonces a lo que pasó contigo y con Ceja, que ustedes sí se conocían. Este, sí, la, la, la, lo que pasa con, yo, yo nunca he tenido problemas con Ceja, y, y es, es funny, es funny, porque la gente sigue como que escalating el problema con yo y pega. Ceja, y siguen como que yo estoy en contra de Ceja y eso, y yo que está para tiempo 2, Yo hablé contigo ahí, en, este, aquí en este mismo show. Y yo te dije que yo no tengo envidia contra Enticeja. Enticeja es, es una leyenda de Jepas. Yo, yo, yo seré un estúpido representando a Jepas y estar en contra de Enticeja, aunque él me tiro a mí y yo le respondí. Yo como quiera, este, yo, yo quiero este movimiento mucho, en verdad. Yo no. entonces la oportunidad ni de hablar con Villa el que seguía tú sabes que hace ritmo ni con JQ ni con el mismo este sincero tú sabes para ver porque obviamente pues tú dices que te metiste a la página de JQ y verdad y ahí pues trataste de pues de, de, de confirmar para confirmar si la tira era para ti todavía no he tenido oportunidad de hablar con ninguno de ellos para ver tú sabes eh, a qué viene a, a raíz de qué viene esta tiradera sí sí por eso como te digo a mí a mí me cogió de sorpresa también porque yo para mi entendimiento mismo sincero y eso habían dicho que en Puerto Rico cuando sincero estaba allá, que Ju estaba hablándole de la canción conmigo. So, yo sé, yo sé que había humildad ahí, yo sé que el chamaco estaba promocionando ni eso. Este, no sé si fue que tiró el nombre mío en la canción que hizo. Y a la gente escucharlo le dijo yo, pero eso es para temperamento y quizás él no fue sincero en decirlo y dijo, no, no, esto no es para él. Quizás, quizás le dijo a alguien, a alguien le dijo que era para mí, que lo promocionaron, y la gente de Toja Damney lo promocionaron así. Ahora, yo sé que una canción ahí afuera, yo soy el que se lo mandó a la página que lo va a promocionar. Yo le digo a esa persona, ¿para quién es? ¿Tú me entiendes? O, y no sé, quizás él no tiene ese, esa clase de, de confianza con esa gente, que esa gente lo que hace es aprovechar. Y le, me, me tiraron el nombre mío ahí en el medio, pero afortunadamente eso fue lo que pasó y yo respondí. Yo simplemente respondí a una tiradera que le hicieron a temperamento. O sea, no pueden decir que temperamento le tiró a él, no. Yo okay, respondí yeah. a una tiradera que él le hizo temperamento. Ok, bueno, te, eh, tú sabes, eh, quiero que todo quede claro, porque ahora mismo pues, tú sabes, JQ también te está escuchando, que viene después un poquito más adelante en entrevista también por aquí por Alto Cali Radio Show. Este, no me gusta hacer ese, ese, ese tipo de trampo de, de ponerlos a los dos en Triway, tú sabes, de ponerlos a los dos a la misma vez, porque tú sabes, hay veces que se ponen las cosas pues fuera de control y, y, y no me gusta eso, ¿verdad? Este, por eso prefiero tenerlos uno a uno, ya tú sabes, líneas diferentes, después que se acabe el show, si ustedes quieren hablar de arreglar por allá pues son otros 20 pesos pero me gusta me gusta eso tú sabes este está jq también escuchando alto calibre y hecho después viene a dar su opinión ya tú hasta la tuya este nada esperemos de verdad de que se quede ahí y si sigue pues entonces pues la guerra pues el público decidirá quién es el que pero bueno cambiando un poquito de la guerra este temperamento cuéntame el álbum tuyo sale no sale para cuándo, la gente está preguntando Bueno, el álbum mío ya, ya, ya está terminado, estamos masterizando, se llama el mejor. Este, muchos enemigos juran odiar de rey. Estamos listos para sacarlo ahora. Yo, sí, si, sí, si, este, muchos sabían que yo tenía una gira por Europa. Y este lo que pasó fue que en verdad, en verdad, en verdad no me quise tirar para allá sin el álbum conmigo, tú me entiendes, quería ir para allá con algo. So. Estaba trabajando en este, en este álbum para empezar a ir en Europa, en Sudamérica. Tenemos hasta un show que vamos a hacer para Japón, tenemos gente allá, este encendido, tenemos gente en Londres, tenemos gente en todos lados. So básicamente lo que vamos a hacer es tirar el álbum y me voy a tirar para allá, representar en hip -hop. Y este, y nada, y eso es lo que, eso es lo que hay. Y el mejor está un comentum. Y como te dije, Blanco, yo estoy aquí humildemente, para el género, ve, mucha gente, mucha gente sigue con eso, de que el ah, temperamento lo que está es para tirarle a todo el mundo. No es así, papi, yo no estoy yo no estoy para eso entonces ¿sí? Es es puño. ese es así, ese, ese, ese es, es así, así, así. Me ese es así, palabras de desesperamiento por aquí por alto Caliño Radio Show, oye, este, Tempe, con quién saca Independiente, este, va a salir Independiente, este, este disco del Mejolo? o tiene una casa disquera, quien te apoya, chévere, que es lo no, no, no, yo soy, yo soy, yo, yo soy como, como el hermano mío, este, que, que hace, que, que hizo un álbum ahora, se llama Doctor Huevo y Moro Technique, es un rapero bien respetado, lo he para ti. ¿Cómo entiendes? Yo no tengo que depender de, de, de, de pagarle una ligera, a una disquera, a los managers, a todo esto. Yo hago lo mío, yo gano lo mío y estoy con los socios míos. Nosotros estamos bien. Yo estoy viviendo lo más bien para de la música. Yo, yo no necesito ni soy un Yo Mira, yo nunca he bebido, yo nunca he fumado. Yo, yo no he estado con mierdas de cadenas, ni carro, ni con ese guille. Yo soy una persona que lo que yo hago es algo que a mí me gusta hacer y, y you know, mantengo a la familia. ¿sí? Eso, es así ya tú sabes. Tengo que independiente Ese es así, así que esperemos que no cambie, ya tú sabes, temperamento, siempre ha estado por aquí, por alto caliente, periodo show, cuando te necesitamos siempre dice presente, ya tú sabes, oye, antes de despedirte y presentar la canción, números para contrataciones, ya tú sabes, para toda esa gente que quieran a tener temperamento. No, antes, antes, antes del número, nada más quiero decir esto, este, este, a la gente, yo estaba escuchando lo de Chesina y nada más quiero darle mi respeto a Chesina, yo creo que la gente tiene que olvidarse, que como si Cecina va a poner un show y tira como tira, la gente tiene que apreciar trayectoria de Chesina, no importa si un día no le mete más que el otro, vamos a recordar que Chesina desde el primer día ha estado aquí y si no fuera por él, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Eso es así. Que me contarte, que me quiera... Tú sabes, palabras de temperamento, oye, de, de, te doy gracias por eso, bro, porque dijiste, Echesina, tú sabes, muchos chamaquitos ahora nuevos que no entienden co quiénes comenzaron el género, y de verdad que te doy muchas gracias, ya tú sabes, por decir ese comentario. Pues bueno, temperamento. Pues hay que, que real con la gente, blanco, y, y, y es, como, es como tú, yo, yo, yo siempre que, que escucho el show, tuyo, escucho a Chino no ahí, y siempre le digo a mi madre que yo, blanco, sí que es fiel, porque está, no, no mucha gente está apoyando el verdadero, Vamos a ir Mira mi hermano, si fuera por mí yo haría un programa más que de hip hop, una más, pero gracias a Dios pues tengo todos los domingos que aquí nos acompaña en la hora charlatanesca a Cookie, que tú conoces a Cookie, ya tú sabes, tremendo productor también de música, él tiene su show por aquí por alto calibre todos los domingos, ya tú sabes, la mejor... De música este, de hip hop en español, así que si fuera por mí, tú sabes, yo soy 24-7 hip hop, pero esto es lo que le gusta a la gente, el reggaetón, y hay que complacerlos a toditos, así que en temperamento de verdad que no tenemos más tiempo para nada, pero te doy las gracias, mil gracias por estar aquí otra vez en Alto Cali, 28 ya tú sabes que esta emisora es oye, no es lo mismo que te cuenten una historia, hacer historia y eso es lo que nosotros hacemos aquí, así que presenta esta canción, ya tú sabes titulada, nada más y nada menos que Salón Palo Los muertos por aquí por alto calibre radio show. Ya tú sabes temperamento ríe de la batalla con salón de los muertos tiradera para y Q con C Puerto Rico Providencia y Pan fuego.